Agenda cultural, La Laguna Tenerife, la música de José Manuel Ramos y Fabiola Socas, 3 de abril en el antiguo convento de Santo Domingo. Exposición, Memoria Habitada. La arquitectura tradicional canaria en el medio rural en la sala de exposiciones de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna. Puede visitarse hasta el 19 de abril.